Yo presente nuestra gimnasia. Tenemos dos pelotas de fútbol. Y tenemos seis canastas en baloncesto. Tenemos uno muro de escalanda también. Y tenemos algo red de voleibol. Antes de ir al gimnasio tenemos que tener algunas cosas, estos son el balón de fútbol, o una pelota de baloncesto, o una bola para el voleibol. Entonces tenemos un pantalón corto y camisa. Al final, necesitamos zapatos atléticos también. Gracias por su atención.